Sergio Hernández, buen día, este feliz Navidad, ¿dónde se encuentra usted en este momento? una bueno, días, gente, en la ciudad de Olavarría. Ah, pensé que sí, por ahí no. estaba Bahía, tenemos a Matías Traversa no, no. en Bahía. No, no, no, no, esta vez le tocó a Olavarría y, y bueno, ya estamos con Imanol haciendo las últimas compras del día. Bueno, ¿cómo anda Sergio? Sí, lo escucho. ¿Cómo andas ¿Cómo andas Ah, perdón. Bien, bien, la verdad que, que bien, terminando un año lindo, diferente, eh, con la expectativa de, de lo que se viene, que, que, que ya sabes que el tribunal de febrero fue para Puerto Rico a hacer la experiencia ahí de, de la Liga Puerto Ricanos, que siempre me, me seduce, y, y terminando el año de manera... ¿no? Eh, un año distinto, raro, ¿no?, para vos, este pero no por eso deja de ser un buen año. Claro, raro la mitad del año en Brasil, eh, o un poco más de la mitad. Eh, ahora la mitad eh, es una situación en la que no había encontrado nunca en mi vida, en eh, muchos meses sin, sin competir, sin dirigir. Pero bueno, bien, me vino la verdad que Bárbaro para estar con la familia, para perfeccionarme pude viajar a, a San Antonio, bueno, ya sabes, a la Universidad de Clínica por muchos lugares del país, algunas charlas, eh, cosas que, que yo me, me debía también a mí mismo en algún momento y, y que pude cumplir, ¿no? O Salí un poco de la competencia en sí, pero mantenerme dentro de lo que es el básico y Y disfrutando mucho de los chicos, ¿no? De, mucho, de tus hijos. Mucho, mucho. La que hacía rato que, que no podía dedicar tanto tiempo, si bien es una más grande, ya es más una cuestión de, de, de pasarla bien con él que lo que, que, que tenga que ver con, con la educación. ¿no? Pero eh, sí, bien, disfrutando de los hijos. Cuando, ser, cuando lo viste a tu no. pibe en, en el Banco de Peñarol, un lugar que conocés, ...como pocos... este ¿qué, ...¿qué sentiste? ...y fue extraño... ...yo... ...prácticamente me amanecí con eso... ...yo seguí de viaje... ...no me acuerdo si he estado venido... Y, ...y en esa semana había sido la decisión... ...y él no me lo había comunicado... ...y el teléfono ni nada... ...así que me desperté a la mañana... ...y me dice... ...ah, necesito una camisa de la tuya... ...por, por esta noche te trae una fiesta o algo <risa> se fue en el banco de asistente del, del bueno, obviamente ahí era una cuestión de activado bueno mirá, agarrá esta que, ya, hay que plancharla papá. y y no me pasó nada en ese momento hasta que fui a la cancha y lo vi una cosa muy extraña ¿no? un déjà vu <risa> imprecadante una vez más Estos son más alto que yo, ya los doy. Bueno, una cosa, son jóvenes 20 años, pero digamos, la, la fisonomía parecía a la mía. Sí, y, son muy parecidos. Y verlo, verlo ahí en el banco me pareció como, eh, como ver que a mí... Ni siquiera como verme a mí... cuando eh, empecé yo porque yo empecé más, más, más viejo porque esto tiene 20 años. O sea, claro, claro, claro. Sí fue una sensación extraña la dije pero viví el primer partido, encima perdieron ese partido de locales. Claro. Yo que estaba yendo tranquilo la cancha, otra vez a sumar alguna cosa extra, siempre me gusta ganar en Penedor, obviamente, cuando voy a ganar, pero ahora que está mi hijo, es más todavía, entonces, nada, no, pero fue algo, también fue, no te digo, estoy los del de nacimos, que... pero sí fue fuerte. Y ahora ha sido muy fuerte, ahora ha sido una sensación muy fuerte. Matías. La que... Sergio, ¿cómo andas Buen día, ¿todo bien? Hola, bien, Mati, bien, todo lindo. El, de, de Olavarría a Bahía para el viernes a las 9 en el Casanova a ver a tu villamitre es un tironcito, ganan me imagino que, que, que te deben sobrar. ¿Sabes los tironcitos que hago toda la semana? No, no, no es maria, Oye, Mar del Plata, Bahía, Aires, Bahía eh, o la Barriga Bahía, Mar, Mar del Chacha parezco un chofer del rápido eh, <risa> así que no, no la verdad es que también tengo que ir a Mar del Plata el lunes y martes que viene porque son los únicos los días de este mes para hacer los trámites de fin de, fin de año que, que me quedan y, y bueno, y el resto estoy tratando de, de poner un poco de pausa para la Barriga, que es donde me gusta descansar retomamos el diálogo con Sergio Hernández pregunta de Matías Traversa y después otra pregunta más que estábamos hablando mientras se cortó la comunicación dale sí. Mati Sergio, lo, la pregunta te <susurra> tenía que ver con la localía de, de, de los piratas en el básquetbol superior nacional de Puerto Rico y si habías hablado con Rivera y si estaba confirmado ya que iban a jugar en Manatí y no en, en Quebradillas eran las más Quebradillas más ateniense de Manatí así que eh, sí, sí, absolutamente confirmado el cambio de nombre el cambio de ciudad y uh -huh. que me lo contento porque aparentemente es un más, más moderno más grande uh -huh. así que veremos, yo mucho mucho no conozco, sé que Piratas es uno de los cuatro fundadores de la Liga junto con Callejeros y otro eh, o sea son de los equipos históricos importantes como podría ser una pena un acá, eh, pero bueno parece que, que una jugada estratégica ahí del dueño y y cambiaron de son de ser. y también vas la chance de dirigir a un jugador porque se, se conoció esta semana pasada eh, un, un pick de recambio en donde liberaron a dos jugadores uno de ellos Jorge bryan Díaz para que se le haga lugar a la llegada de John Holland y jugador que para cualquier liga pues, del mundo es un, un tipo muy, un, un nombre muy importante eh, muy importante nada, eh, el, el equipo está fichando bien, ¿no? se echó a al jamaikino Rose, que a lo mejor ustedes se acuerdan también, eh, nos hizo como 25 puntos sí, que jugó el León la no temporada, temporada pasada sí, sí, exacto, sí, sí creo que ese torneo de hace 25 argentinos 25 así, ¿no? es un jugador interesante eh, está Ricky Sánchez está... Eh, está bien eh, se está armando bien, lo que pasa es que ellos tienen una idea diferente a la que tenemos nosotros, y en el caso de Holland por ejemplo, los fichan sabiendo que Ford no va a poder venir hasta el último tramo de la competencia claro los fichan prácticamente para los últimos 10 partidos de serie regular y playoff eh, eso es bastante normal en ellos digamos, ¿no? sí. eh, ficha a jugadores para que vengan en mayo o junio Cuando la liga termina, sí llega a la final en julio. Claro. <coughs> Entonces, a lo mejor vos empezás a ver a mi equipo, de pero como si habían fichado a Holling, no está. No, fichado puede estar. Además viste? que dice que los jugadores ahí pertenecen a los clubes. Los ¿Sí? jugadores que juegan afuera y cuando vuelven a Puerto Rico pertenece a un club, como el fútbol acá. Sí, sí. Sí, fue el caso de Ricky sí. Sánchez, fue el caso de muchos jugadores claro. que van a otra liga sí, sí, sí. y cuando Bueno, jugadores que hoy militan en la liga, Oveja, Gallego, Por eso. puede llegar a ser eh, Pelot eh, o el propio Isaac Sosa, una vez que termina nuestra competencia en play-off o en fase regular, terminada la, la serie de play-off que le toque jugar en esta temporada, tienen ya su lugar en la liga de Puerto Rico. Ustedes sí, se sí, sí, vuelven a la liga de Puerto Rico y a lo mejor juegan 10, 12, 15, depende hasta donde lleguen su equipo, si es que está todavía en play-off el circuito. Eh o si no está su equipo, a lo mejor ese equipo lo sede momentáneamente otro equipo, pero eh, es bastante diferente a lo que estamos acostumbrados nosotros, por lo tanto ahora que acostumbrarse también. ¿no? Sergio, te, para fichar tu equipo, ¿te está consultando? ¿Lo hacen en forma independiente, como se manejan ellos habitualmente? No, en principio ellos estaban acostumbrados a otro tipo de, de, de movimiento diferente, de, bueno, a, a hacer los fichajes de eh, digo no consultando al entrenador porque a lo mejor el, los entrenadores anteriores al tener un proceso poquito más largo durar dos o tres años en el mismo equipo ya, pero, pero si sí están acostumbrados a a fichar los dueños de los equipos como en Europa muchas veces fichan los managers sí los, seguro los, los, los seguro perdidos, ¿no? eh, en Argentina en eso estamos somos muy los eh, entrenadores somos muy celosos si no fichamos nosotros no nos ficha nadie el entero casi, no es así, ¿no? Eh, pero sí me gusta que me estés informado de todos los movimientos previos, ¿no? o sea, antes de que sucedan, no me gusta enterarme después de que sucedieron. Entonces, bueno, nada, son cuestiones que te, tenés que ir aprendiendo a manejarte con el equipo, porque no que, que tenés, y en este caso yo le pedí, por favor, que, eh, que antes de hacer cualquier movimiento, me no, no es que me consultaran, porque me, que me avisaran, por lo menos, Eh, para poder yo manejarme de alguna manera, eh, bueno, nada, más, con conocimiento de causa, ¿no? Obviamente que si yo continúo después en el equipo, luego temporada, pretemporada, o sea, ya, ellos también tendrán que adaptarse a mi, a mi forma, pero hoy soy yo el que se tiene que adaptar más porque todavía no puse ni siquiera un pie ahí, así que tampoco voy a estar teniendo tantas condiciones más que las que pongo en mi contrato habitual. Claro exactamente y, y se te pasa por la cabeza Sergio una vez que estés en Puerto Rico trabajando y que conozcas la, la, las entrañas de la, de, de la competencia y, y, y el manejo dirigencial por ejemplo eh, sugerir alguna posibilidad no es usual que jugadores argentinos jueguen por la época del año en la que se juega Eh, pero sí eh, po Podría llegar a ocurrir la chance De que algún argentino quede libre Como para sugerirlo y llevarlo eh, eh, pe ¿Pensás que puede llegar a haber Alguna posibilidad así Yo creo que sí están abiertos o sea, Ellos primero respetan muchísimo El jugador argentino Y segundo están abiertos A, a, a todo tipo de, de incorporaciones Que a ellos les mejoren la liga Por tanto, si jugadores La liga no es lo Los mejores jugadores terminan muy tardes Ni para llegar a los creyentes porque nosotros tenemos una liga que en serio a, a, los, a los equipos finalistas de la liga sí. que son los que tienen los jugadores que yo creo que podría podrían tener ¿no? los que todos conocemos ahora después habrá ¿sí? alguna posibilidad de, de, de algún otro jugador que quede eliminado antes de que a sí. yo creo que eh, así como llegaron algunos entrenadores españoles y empezaron a desembarcar jugadores españoles en esa liga eh, va, va, puede pasar y los entrenadores argentinos no se le salieron así que sí, la verdad yo preferiría que los jugadores argentinos y si después en el receso que también coinciden que los mejores a donde van que cuando termine la actividad. a la selección Por lo tanto, claro Puerto Rico se complica porque el Panamericano en Canadá va a ser casi paralelo a los peleos en Puerto Rico. Sí. Entonces, pero sí, los jugadores son bien vistos el del mundo, y el mundo, y los puertorriqueños mm. eh, harían el esfuerzo por llevar jugadores argentinos de calidad. Eh, Sergio... Te pregunto, estando en Puerto Rico y ya este, habiendo, ya tenido alguna vez algún contacto la gente de Puerto Rico para, para tratar de llevarte a dirigir la selección, eh, te lo ofrecen, eh, ¿cambiarías tu forma de pensar y diría, como muchas veces dijiste, no me voy dirigiendo otro banco que no sea el de Argentina a nivel selección? cambiarías e irías a dirigir la selección de Puerto Rico? Ya, las posibilidades son siempre eh, posibilidades, digamos, no, yo no, a mí no me gusta, cuando era más joven muchas veces no, no, no, no, no, rotuto, es, sí, es de no, de no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Aunque aunque si cierro una puerta O lo que no algo Y después la abro otra vez no tengo problema Ya lo hablamos alguna vez con esto, esto de que no resiste un archivo ah, verdad Yo no resisto archivo tampoco Pero que resistir sí. un archivo tonto, Sergio Por eso Yo, yo cambié de opinión sobre muchas cosas pero lo de, de una manera y ahora la veo de otra De todas maneras eh, Sigo pensando que me cuesta verte con una a, a, Dirigiendo otra selección otro país Eh... ...sobre todo si ese país en es rival directo de Argentina, porque a lo mejor vamos bueno, a decir, o sea, difícil, qué sé yo... ...Cuguay, qué sé, y... no, no sé, me parece otro tipo de desafío, es como ir a... ...con ver yo otra cultura, otra cosa, aprender, sí. enseñar también, etcétera, etcétera. Acabo como que directamente a competir contra Brasil, Argentina, Dominicana... Selección Por ejemplo Para Argentina La verdad Sí Cuando tiras Y la pelota Está en el aire sí. si, si, Dirigiendo En Puerto Rico Yo no sé Si quiero, si quiero, si quiero Que esa pelota Entre o no Claro ¿sí? Porque eso Significa dejar a, a, a Argentina Fuera de los Juegos De los Juegos Entonces ¿qué Es una pelea De sensaciones ¿no? eh, de Diferentes fichas, ¿no? Pero la Pero lo pensarías O sea Hoy, te lo hoy, no hoy no te diría que no claro Lo veo muy difícil Está Lo veo muy, bien. muy difícil Está Pero bien. no te diría que no Porque soy un profesional Y, y me puede seducir La propuesta Capaz que llego de Puerto Rico No, no sé, me siento un puertorriqueño más. No sé, qué digo? todo puede pasar ¿no? eh, Ya te digo que Podría darte una respuesta definit Definitiva Si después la cambio, la cambio Pero no, no, hoy no tengo una, una Bueno, bueno. Sergio, nada, queríamos estar este 24 con vos, saber qué era de tu vida. Hacía mucho no te hacíamos una nota. este Sí hablamos a menudo, pero queríamos saber a ver cómo, cómo estabas, cuándo viajabas, cómo, cómo estabas con el equipo y, y desearte una, una feliz Navidad, un, un buen 2015 para vos, para los tuyos eh, y agradecerte por, por, por tu cariño y por tu amistad, ¿eh? Bueno, yo les agradezco nuevamente que los el de los valoro mucho y los admiro por todo el trabajo que hace, eh, a diario por este por, por este deporte que todos abajo y aprovecho esta, esta parte fin de año de fin de año para llamar a la, a la unión de todos ¿sá? está claro que estamos sintiendo y sintiendo mucho sobre nuevas propuestas que hay desde la DC, algunas de la CAV y que tienen muchos mucha gente que apoya esas ideas y las 9 y otras que las critica y, y propone cosas diferentes, pero es un momento creo para tomar conciencia de que lo único que nos tiene que importar es el bien común eh, tenemos que aprender a convivir y si no nos gusta alguna cosa proponer otra, pero con paciencia y, y, y respetando las la, las autoridades que hay en este momento eh, construyendo siempre construyendo, nada destructivo porque no sirve para nadie así que nada, eso en el lugar, después de más de 25 años casi en el profesionalismo pedir eso, que, que nos unamos todos y que que lo único que importa es el Vázquez Argentino. No, ninguna camiseta en particular, ningún jugador en particular, nada en particular, solo el Vázquez Argentino, eh, para que el Vázquez Argentino siga creciendo y siga siendo respetado en el mundo. Te mando un cariño enorme. Feliz Navidad, Sergio. Abrazo. Abrazo, abrazo. Ahí está, la palabra de Sergio Hernández.